Buen día, Pablo. ¿Qué tal? Bien, bien. Acá estamos. Bueno, ¿todo todo tranquilo por allá? Sí, bueno. esperando que comience a, a llover otra vez. Ah, eh, hay tormenta por allá, por el norte. Acá también eh, está pronosticado sí, sí, que claro. que haga algo de lluvia hoy y mañana. Eh, Claudio, eh, estaba mirando los archivos. Hace dos meses hablábamos acá en Kermés cuando se anunciaba eh, que la cosería iba a ser el primer usuario adecuado generador de energía renovable en la provincia de La Pampa. Eh, ¿Recibieron el certificado la semana pasada? ¿Fue así? Sí, sí, recuerdo recuerdo aquella nota. En ese momento habíamos este, cumplimentado o habíamos dado el primer paso, el primer requisito que era inscribirse en la Secretaría de Energía de Nación. Uh -huh. y, y bueno, este el segundo momento era la inscripción dentro de la provincia de nuestra provincia, este bueno cuestión que llegó a buen término con, con la entrega del, del certificado, del primer certificado de usuario generador de, de, de nuestra provincia. Sí. Eh, Claudio, nos habías contado que el, el proyecto es el edificio autosustentable, primero ahí en, en, en Alvear, ¿cómo está eso? El, el edificio, sí, el proyecto perdón por el cual, sí. eh, digamos, tramitamos, Eh, justamente si sí, es el edificio de nuestra sede administrativa mm. o de la sede administrativa de la cooperativa que está que está ubicada acá en el centro de la localidad eh, funciona perfectamente si sí, eh, desde aquel momento que está que está en pleno funcionamiento eh, mm. así que bueno para nosotros este, la verdad que es por un lado el motivo de de gran satisfacción porque seguimos este dentro de digamos de la línea que la cooperativa se trazó hace casi 75 años atrás cuando nació como distribuidor en ese momento como generadora y distribuidora de energía dentro de nuestra localidad autoprestándose ese servicio y ante la digamos la el avance de las tecnologías y las nuevas formas de, de generar energía, este seguimos transitando ese, ese ese mismo camino. En este caso, energías que son generadas por otras fuentes como las energías renovables. Claro. Eh, el edificio funciona con los, los denominados estos paneles solares. Eh, la y nosotros... Este, sí. Sí, no, no, no, no, continúa. No, no, sí, en el edificio nosotros la, la energía que generamos De la fotovoltaica o sea a través de paneles solares este, lo que sí le, le hemos anexado es un banco de baterías para tener una autonomía de 12 horas dado que ahí eh, digamos hay elementos más sensibles como como bueno toda toda la parte de, de administración de telecomunicaciones entonces este, requiere que que ante eh, algún corte energía, este, esta siga manteniéndose eh, en funcionamiento, así que este, eh, es lo que hemos adicionado, pero eh, funciona así con la, con la energía fotovoltaica, que a, a su vez, por lo menos en la zona nuestra, es la energía que, que mejores eh, resultados, si se quiere, da. ¿y tienen pensado incursionar en algún otro tipo de, de, de generación de energía no re, con fuentes no renovables? y en nuestra zona este, digamos la como te decía, la más eficiente sí. es la energía solar eh, podría ser pero habría que analizarlo muy bien podría ser que si asociado de la cooperativa quisieran generar a través de de la biomasa, habría que incursionar Eh, dado que eh, digamos hay este algunos slot tan tambos cercanos entonces este pero no, no no no estamos pensando todavía en ese tipo de, de generación de energía a mm. través de ese medio no mm, bien. y la energía mm, eólica digamos no no hay viento constantes acá sí que no hay corredores de viento con lo cual por lo menos en la, en, en la zona de distribución nuestra, eh, con lo cual no, no, no, no va a ser una, una, una generación eficiente, digamos, la, la, la EOIC. Claro. Eh, Claudio, ¿y qué beneficios tiene ser eh, vos, haber recibido el, el certificado este de, de usuario generador? Eh, y si lo analizamos como, como beneficios, este, el, el primero es, es saber cómo, continuado digamos este ya, como te decía la línea de, de, de la generación y distribución de energía uh -huh. eh, en este caso con, con un avance o algo que se está incorporando lentamente pero o sostenidamente, sea, en el día en todo el mundo uh -huh. eh, por otro lado eh, hay un una posibilidad de ir obteniendo información para que en el momento en que los algún asociado decida este, ser también un usuario generador, tengamos los conocimientos necesarios para poder brindárselo. Mm. Eh, nuestro compromiso con el asociado, con los asociados, es justamente acompañarlo en todo lo que presente la, la, la diligencia de sacar un certificado de suelo generador en acompañarlo eh, conociendo el proyecto que o cuál serían los mejores este las mejores formas de, de llegar adelante llevar adelante su proyecto este como creador de, de, de la energía renovable y si fuera necesario o el, el asociado confía plenamente en lo que la cooperativa va realizando eh, acompañarlo justamente en la provisión de todos los elementos para poder generar esa energía claro. eh, Pero, hay algún beneficio fiscal impositivo digo también para la ley contempla mm. la ley contempla eh, beneficios este de, de ese tipo mm. este porque justamente Trata de promover no uh -huh. eh, justamente la, la energía sustentable a través de renovable perdón a través de de distintas este, alternativas eh, en este momento la reglamentación de la ley ya está vigente algunos de sus aspectos estaba prorrogada como por ejemplo la, la aparición de Eh, en la factura de la luz este, por, por un tiempo eh, porque hay que obviamente administrativamente hay que cada cooperativa tendremos que, que adecuar este la facturación para cuando el usuario generador inyecta la red Ajá. entonces este bueno eso todavía eh, digamos si bien este, ya está ya estaría vigente en este momento está Está prorrogado hasta tanto este, podamos eh, adecuar eh, el, los sistemas administrativos. Claro. Eh, Claudio, y ¿hay algún usuario generador eh, de asociado? Digo, ¿Hay un asociado interesado ahí en, en Alvear? ¿Ha hecho alguna consulta como para generar energía? Sí, sí, sí. Hemos hemos estado eh, por lo menos que yo tengo conocimiento en este momento debe haber tres o cuatro proyectos este que ya se acercaron este a la cooperativa para justamente para para proseguir con lo que te estaba comentando y ¿no? claro. acompañando esos proyectos ah, bien bien bien o sea que hay interés por lo menos de la comunidad en, en sumarse a esto hay hay interés y sí. Eh, sí sí sí hay hay interés este, y bueno por eso mismo nosotros quisimos este como cooperativa ¿no? un poco estar a la vanguardia para para bueno justamente como es un, un tema que, que no que nos toca en forma directa como, porque es energía uh -huh. este, entonces eh, quisimos eh, bueno, eh, quisimos avanzar sobre sobre las sobre el conocimiento de la energía renovable, como te comentaba hoy. claro eh, Claudio, te consulto por el tema este del precio de la energía, eh, cambiando un poco de tema. Eh, ahí la Universidad Nacional de La Pampa va a estudiar la estructura de costos. Eh, bueno, la FEPANCO está de acuerdo con esto, han este, eh, dado el aval eh, al gobierno provincial. Sí. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué opinión tienen personalmente desde la, de la cosería ustedes con esto? Eh, bueno, se trabajó desde la Cosería, bueno, confiamos este porque formamos parte de la Federación también. Uh -huh. Este hemos estado desde el año pasado este en conversaciones y formando parte también de la comisión tarifaria conjuntamente con la Secretaría de Energía y era una de las posibilidades que ya el año pasado se había barajado decir, bueno, si si no nos ponemos de acuerdo respecto de primero de si hay un atraso tarifario después cuál sería la, la, la tarifa más justa para la provincia para toda la provincia y, y por otro lado también bueno cuál sería el, el, el elemento que haría que ese ese precio se mantuviese constante a través del tiempo eh, este la Creo que lo, se propuso también desde la, desde la federación en aquel momento eh, que fuese eh, un, una entidad como la universidad eh, justamente este estudio lo que nosotros pensábamos que, eh, con la mayor creo que con la mayor responsabilidad de mayor celeridad la universidad va a poder realizarlo dado que nuestra nuestros estudios, Con, con los integrantes distintos integrantes de las cooperativas que forman este equipo técnico propio digamos estamos casi muy convencidos de que, de que existe un atraso tarifario con lo cual eh, eh, bueno habría que determinar en realidad de cuánto de cuánto es para la universidad sí. creemos que, que ese va a ser el resultado Claro. Eh, hay un plazo para esto eh, antes de fin de año se va a saber eh, se habló de eso eh, nosotros queremos que sí mm. queremos claro. pero bueno imagino que eh, sé, sé que la, la, la, la universidad se va a poner a creo que ya está trabajando muy aceleradamente mm. en este tema que es tan importante claro y nos va a afectar a todos mm. entonces este yo yo estimo que sí que van a poder este realizar este estudio con, con esa no, no puedo este, debe haber variables que no las que no las conozco, por, uh -huh. lo, por lo cual este es solamente una predicción que que antes, que a fin de año podamos tener este el estudio ya en, en, en las manos. Claro. Eh, bien Claudio, queríamos charlar de de estos temas con vos. No sé si quedó algo que nos bueno. quieras decir, eh si no gracias como siempre. No, no, no, bueno, gracias a ustedes este, y y a toda la La, la audiencia de, de, de, tu, de la radio bueno. así que te deseo un abrazo bueno, muchísimas gracias y que tenga buen día Claudio bueno, gracias, sí. eh, muchas gracias